Segundo libro de Crónicas, capítulo diecisiete. Reinó en su lugar j o s a f a t su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de e f r a í n que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con j o s a f a t Porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá d i o a j o s a f a t presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, Y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Al tercer año de su reino envió sus príncipes Ben-Hael, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Sebadías, a s a e l Semiramot, Jonathán, Adonías, Tobías y Tobadonías, Y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá. Y no osaron hacer guerra contra j o s a f a t Y traían de los filisteos presentes a j o s a f a t y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados siete mil setecientos carneros y siete mil setecientos machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en j e r u s a l é n Y este es el número de ellos según sus casas paternas. De los jefes de los millares de Judá, el general a d n á s y con él trescientos mil hombres muy esforzados. Después de él el jefe Johanán, y con él doscientos ochenta mil. Tras e s t e Amasías, hijo de Sicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él doscientos mil hombres valientes. De Benjamín Eliada, hombre muy valeroso, y con él doscientos mil armados de arco y escudo. Tras e s t e Josabad, y con él ciento ochenta mil dispuestos para la guerra. Estos eran siervos del rey, sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en todo Judá.